Solo quiero otra raya pa olvidar la horaHace tiempo que mi raya no mejora Como que estoy errado conversando a solas, con el cuerpo cansado de la misma droga. Espero a ver si me perdona, a ver si se da cuenta que yo soy buena persona. Que si hice cosas malas fue pa' que los míos coman, porque los bandoleros hablamos el mismo idioma. Que estoy plata y plomo pa' dejarte en coma. Extraño tu perfume, pero no quiero llamarte, porque me quedó claro que esto fue punto y aparte. Vos me llegaste un lunes y me dejaste un martes, son 24 horas y ahora no puedo olvidarte. Necesito Apearte pegar un grito, aunque yo por dentro sé que me muero maldito. De niño pobre, de viejo rico. Y si no llego es porque me mata en la calle un Federico, de chico que me dedico a esto. Tu novio pobrecito dice que le saque el puesto. Apuesto a que nunca te fue honesto y menos diferente al resto. Es obvio que me va a elegir, por supuesto. No contesto casi nunca a las llamadas, porque siento que me escuchan de una forma delicada. No sé si es ella o es alguien de la brigada que quiere que pise el palo, que tire las coordenadas. Acelerando una moto recién choreada, solo bajo la lluvia voy en busca de mi amada. Para pedirle perdón esta madrugada, porque sueño con todo, aunque de nuevo esté sin nada. Con mi manada solo pienso en el futuro. Corazón blando, soy negro, pero no oscuro. Puedo decirles que sufrir de amor es duro, pero se sale con amor cuando hay un amor puro. Varios poetas me pidieron ayuda en las letras, porque lo mío es alta gama, papi, buena cepa. Por esta vez soy tu Romeo y tú eres mi Julieta. Todavía me quedó tu aroma por la camiseta, sigo buscando para encontrarla en alguna ocasión. No me voy a poder morir sin cumplir la misión. De nuevo, hablar mis sentimientos en una canción, p a que ella se quede de nuevo c o n m i respiración Todavía te estoy buscando, solo le pido a Dios poder encontrarte. e え。